Primero, no perder el hilo, que la, la punta de lanza que tenemos como Montero. Montero, por naturaleza propia, se ha hecho capital de arroz, de soya, de caña... Y, y por qué no decir de frijol, de maíz, de todos los granos primero salen a Montero y de Montero se, se procesa el secado, el prelimpieza todo lo demás para comercializar al interior del país, entonces nosotros lo que no queremos es perder ese hilo para que pueda ser bueno, para que pueda seguir siendo referente eh, como tal, como hasta ahora ha sido Montero, y mejorar quizás las condiciones para los productores, para que ellos se sientan a gusto, como en y protegidos sobre todo de toda amenaza de la delincuencia, inseguridad o, a, o cualquier atropello que tenga, ya sea por el tránsito por algunos malos de, actores del, este, del del pueblo. Entonces lo que queremos asegurar de que en Montero lleguen, se sientan seguros, además tengan donde, un mercado donde comercializar.